Cuentos de hadas españoles Los cinco guisantes Había una vez cinco pequeños guisantes en una vaina Todos eran diferentes Pero todavía vivían juntos Pues la vaina aún estaba cerrada Eran demasiado pequeños para aguantar el sol Solían dormir todo el día Pero por la noche solían hablar y escuchar la música que los rodeaba Sobre todo la música de la luna La luna creciente solía atar unas cuerdas de plata a sus extremos Solía tocar el arpa y cantar bellas canciones para los guisantes Con la luna llena solía tocar los tambores Los guisantes se despertaban para escuchar los ruidosos tambores que tocaba la luna Pero cada guisante tenía su propia reacción a la música de la luna ¡Me encanta cómo suenan los tambores! ¡Bum, bum, bum! ¡Me encanta esta música! ¡Me encantan las castañuelas! ¡Son reconfortantes! ¡Me encanta cómo toca el arpa! ¡Es tan bonito! ¡Qué melodioso! ¡Oh! ¿Por qué no puede haber silencio? ¡Olvidad la música! ¡Me encanta dormir todo lo que puedo! ¡Seguid la corriente de la vida! El cuarto guisante era muy perezoso, le encantaba dormir todo el día El quinto guisante, que era el más pequeño, era muy diferente a los otros cuatro Me encanta todo tipo de música, las castañuelas, los tambores y también el arpa Cada uno es especial y me pongo muy contento cuando los oigo Los guisantes crecían día a día No se dieron cuenta hasta que fueron adultos Ahora sentían que la vaina se había quedado pequeña ¡Por favor, apártate un poco! ¡Ya no puedo ni moverme! ¡Yo tampoco puedo moverme! ¡La vaina es demasiado pequeña para quedarnos aquí! ¡Sí! ¡Yo ya no puedo dormir aquí! ¡Por favor, hacedme sitio! Soy el más pequeño, pero incluso para mí es difícil moverse Todos se quejaban y pedían unos a otros que se movieran un poco De repente, la vaina se abrió y entró una luz cegadora ¡Oh, no! ¿Quién ha abierto la vaina? ¡Ah! ¡Es ridículo! ¿Por qué no me dejáis dormir en paz? ¡Por favor, cerrad la vaina! ¡Puedo abrir los ojos! ¡Ya no es posible! ¡La ha abierto la madre naturaleza! ¡Guau! Wow, ¡Se ha abierto nuestra vaina! ¡Sí! ¡Qué contento estoy! <risa> Tras unos minutos, cuando ya estaban todos acostumbrados a la luz, empezaron a discutir. Creo que tenemos una oportunidad. ¡Qué clase de oportunidad! ¿La de salir de aquí y ver el mundo exterior? ¿Te parece una buena idea? Yo creo que el mundo exterior puede ser peligroso. ¿Pero qué hacemos perdiendo el tiempo hablando de posibilidades? Yo quiero salir y ver los distintos colores del mundo. Quiero disfrutar de la vida fuera de esta vaina. Tú haz lo que quieras. Yo quiero dormir un ratito más. ¡Aprovechemos la oportunidad! ¿Será buena idea abandonar la vaina? Llevamos aquí mucho tiempo. No conocemos el mundo exterior. Vayamos a pasarlo bien, porque ya podemos salir de esta diminuta vaina. Discutieron un rato y decidieron salir de la vaina. Lo tomaron como una aventura y decidieron seguir adelante. Uno a uno se deslizaron fuera de la vaina. ¡Agarraos fuerte al tallo! ¡No sé dónde podemos aterrizar! ¡Cuidado! ¡Cogedme si podéis! Espero encontrar un buen sitio para dormir. ¿Dónde os habéis metido? ¡No me dejéis solo! ¡Esto es muy resbaladizo! ¡Aterrizaron en una plantación de guisantes! Estaban muy contentos, pues iban a explorar el mundo por primera vez. ¡Wow! ¡Qué bonito es esto! ¡Sí! ¡Estoy muy contento de estar aquí! Ha sido una sabia decisión abandonar la vaina. ¡Quiero dormir! ¡Encontrarme un en buen lugar! ¡Eh, mirad! Vivíamos en una rama muy alejada del suelo Mientras hablaban del nuevo mundo que estaban descubriendo, un niño que pasaba por allí los vio ¡Ah! ¡Estos guisantes son perfectos para mi tirachinas! ¡Voy a cogerlos ahora mismo! El niño los cogió todos, uno a uno El primer guisante salió volando tan lejos que los otros guisantes lo perdieron de vista ¡Voy a morir! El chico lanzó el segundo, el tercero y el cuarto con su tirachinas ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡No sé dónde voy a aterrizar! ¡Este niño nos está matando por diversión! ¡Ojalá cayera en un lugar donde pueda dormir sin que me molesten! Y disparó el guisante más pequeño ¡Guau! Wow, ¡Estoy volando por las nubes como una mariposa! ¡Oh, destino! ¡Llévame a un lugar donde pueda tener una gran vida! El guisante más pequeño aterrizó en un alféizar. ¡Oh, gracias! ¡Estoy sano y salvo! Echó un vistazo por la ventana y vio a una niña pequeña acostada en la cama. Estaba enferma y no paraba de toser. La madre le pedía que comiera. Por favor, come un poquito de sopa. Te dará fuerzas para luchar con la enfermedad. ¿Eh? ¿Eh? Lo siento, mamá. No me apetece comer más. ¿Eh? Si no comes, ¿cómo volverás a estar fuerte y sana? El guisante vio cómo la madre intentaba dar de comer a la pequeña. Pero la niña estaba demasiado enferma para hacerlo. La madre estaba muy preocupada. Por la noche, cuando la niña se quedaba dormida, su madre rezaba por ella. «Señor, por favor, ayuda a mi pequeña a recuperarse de esta enfermedad. Ya no puedo verla sufrir. Concédele buena salud. Te suplico por la vida de mi hija». Al guisante le dio mucha pena la madre y la hija. Por la noche, el guisante entró en la habitación por la ventana. Con la luna llena en el cielo, el guisante cantó una canción con los tambores para la niña ¡Bang, bang, bang! ¡Escucha lo que canto! ¡Bang, bang, bang! ¡Escucha lo que canto! ¿Quién es? ¿Qué es lo que estoy oyendo? ¿Quién es? Soy yo. Estoy aquí, en la ventana ¿Estás hablando? Nunca había visto un guisante hablando También sé cantar Estaba cantando una canción para ti con los tambores de la luna ¿Los tambores de la luna? Sí, la luna toca los tambores cuando está llena Pero no puedo oírlos Debes de ser un guisante muy especial Todos en este mundo somos especiales Y todos tenemos música dentro Solo tenemos que concentrarnos y escucharla. ¿Me estás diciendo que puedo oír los tambores de la luna? ¿Es posible? En este mundo todo es posible. ¡Oh, sí! Puedo oír los tambores. ¿No te acabo de decir que todo es posible? No. Hay una cosa que para mí no es posible. ¿El qué? ¡No me curaré de esta enfermedad! ¡Oh, no digas eso! ¿Y si me convirtiera en otra cosa? ¡De ese modo podrías ponerte buena! ¡Pero solo eres un guisante! ¿Podrías convertirte en algo? ¡Claro que puedo! ¡Cree en ti y podrás hacer cualquier cosa! ¡Si me convierto en otra cosa! ¿Creerías que puedes curarte? Vale, sí A la mañana siguiente cuando la niña se despertó Recordó la conversación con el guisante Buscó al guisante en la ventana Pero no estaba allí Ah, oh, habrá sido un sueño ¿Cómo puede hablar un guisante? Se acercó a la ventana Y miró la fresca y soleada mañana que hacía ¡Qué mañana tan bonita! Como dijo el guisante ¿Por qué no puedo curarme? Creo que mejoraré. El más pequeño de los guisantes intentó mantener su palabra. Se quedó fuera de la ventana y se envolvió en una polvareda durante unos días. Cuando llegó el invierno, esa polvareda le ayudó a sobrevivir bajo la nieve. Cada día se animaba para conseguir su objetivo. Si soporto estas circunstancias unos días más, creo que podré conseguir mi objetivo. ...lo intentaré con todas mis fuerzas. El guisante más pequeño sobrevivió al invierno... ...con su gran fuerza de voluntad. Cambió la estación y el pequeño guisante germinó. Se transformó en una planta con ramas... ...y unas flores preciosas. Un día la madre de la niña... ...se fijó en la preciosa planta de guisantes de la ventana. ¡Mira, pequeña! ¡Hay una planta de guisantes en nuestro alféizar! ¡Oh, guau! Wow. ¿Cómo habrá crecido aquí? ¡Ha mantenido su promesa, mamá! ¡Ha mantenido su promesa! ¿Qué? ¿Quién ha mantenido su promesa? ¡El guisante! ¡Se ha convertido en un brote de guisante! ¡Ahora creo que podré curarme! ¡Si un guisante puede cambiar su vida, ¿por qué yo no? Sí, mi pequeña. Por supuesto que te recuperarás pronto. La niña sonrió al brote de guisante, su madre se lo agradeció y lo cuidó